viviendo y sobre todo este sin este, sin ningún aporte del gobierno nacional acá en la Pampa están pasando cosas interesantes por ejemplo que desde amusín multimedios se pueda brindar servicios de telecomunicaciones o de internet en el interior de la provincia o, o el mal llamado interior están haciendo están haciendo los preparativos para una obra para dar este internet en casa de piedra es así. Sí, sí, estamos ya empezando a hacer todo lo que es eh, las inversiones técnicas, eh, antenas de enlace, eh, los routers, todo para poder empezar a ofrecer el servicio de internet, tanto en Casa de Piedra como en La Humada. En La Humada y, también. Vos, es que, que, que es lo que Qué loco esto que vos decís, porque pensar que todo esto empezó en el 2020, en plena pandemia, con las necesidades que había en Santa Isabel de una mejor conexión, y... Estoy recordando, ¿no? Estoy recordando que cuando se creó Empatel, yo me acuerdo que en ese momento el gobernador era Berna y el creo que era el no sé, Gijena creo que era fiscal o algo era de, de Alejandro Gijena. Alejandro Gijena. Entonces yo había hablado con Alejandro porque en el estatuto de Empatel en la creación de Empatel ponían que solamente podrían ser eh, accionistas clase B las cooperativas y yo les decía, ¿por qué no las mutuales, no? Claro. Y entonces eh Verna en ese momento dice, si no, no, las mutuales no dan, no dan internet. Eh, y soy tan, tan cabezadura que fui y empecé un trámite en Inacom para que tener eh, licencia TIC para poder dar servicio a internet. Eh, nos dieron, creo que el, el, creo que la licencia nos la dieron en el 2019, un año antes. Previo a la pandemia. Cuando, pas, cuando pasa lo de Santa Isabel, digo, ya está, arranquemos a dar servicio a internet y lo que arrancó así, digamos, con... con Con toda una discusión propia mía, en mi cerebro, de por qué nosotros no podíamos ser accionistas clase B en patel hoy estamos dando servicio a internet en Santa Isabel, en Puelén, en La Humada, en, bueno, vamos a dar en La Humada, Casa de piedra en Charramendi, La Reforma, eh, estamos en Atalí Barroca, en Colonia Santa Teresa y en Quehue. Bien. Y, y eso, en esos pueblos, más allá de que esto se está armando en 25 de mayo y La Humada, en estos pueblos ya están... Dando servicios, ya tienen clientes. En esos servicios ya estamos y estamos eh, con fibra. Fibra propia en Chacharramendi y La Reforma, y después estamos con fibra de empatel, en, fibra propia en Santa Isabel, uh -huh. y después estamos con eh, Colonia Santa Teresa y Quehue con fibra de empatel. En esos lugares, en esos pueblos, eh, ¿había servicios o tiene que competir a Amusín con otra con otra empresa en, Sí, competimos en todas competimos siempre hay algún algún algún cable un cablero ahí ahí y algunos que bueno en algunos casos nosotros la demanda muchas veces terminamos más cayendo por el reclamo de la gente que por nosotros normalmente donde las cosas funcionan no vamos o sea porque si las cosas funcionan porque por qué romperlo no bien eh, nosotros vamos donde donde la gente realmente nos, nos reclama como una necesidad Chacharramendi y la reforma, nadie quiere ir, o sea, vos imaginate que estamos yendo a lugares donde vos tenés, puede leer, 50 conexiones, 40 conexiones, o sea, claro. nadie va a ir. ¿A, ¿A qué estar? empresa ¿Sí? le va a convenir hacer ¿A eso? Ah, claro, luego claro. preguntás, ¿y por qué amusil lo hace? Bueno, Amucin porque no está buscando un rentabilidad, más a veces salimos hechos, ¿no? o, o perdemos, y en el transcurso del balance anual, bueno, ni ganaste ni perdiste, Pero bueno, para eso somos una mutual, para eso nos debemos a la comunidad, ¿no? Uh -huh. Y en este, digo, pensando también que más allá de no perder o no ganar o no pensar solamente en ganar, este los servicios hay que prestarlos, pase lo que pase, con las políticas a nivel nacional. Y también convengamos que los precios de los servicios de Internet o del, del, de la telefonía este este de celulares cada vez es más caro, La, las empresas ya no saben qué hacer para darles eh, a, los, a, los, a los consumidores, a los usuarios, descuentos para que se queden en las empresas. Pero si uno mira el, el, este, lo que vale el servicio, es carísimo. Hoy en día eh, Movistar, claro, o personal, están brindando un servicio de 6 gigas y el monto total, o sea, sin descuentos, sale casi 50.000 pesos que es muchísima claro, plata para, estamos dando, para una empresa. Estamos dando internet, no me acuerdo las megas, pero creo que el plan básico estaba en creo que en 18.000, 20.000 pesos. o sea Bueno, por eso. Es muy, muy pagable comparado con lo que están ofreciendo otros. Sí, y, de, y después tenés este otro gran problema. Mirá, yo la verdad que ayer tuve una, una discusión linda en Casa de Gobierno. Nada, no importa el nombre, una hora y media. Cuando y decís una discusión idioma. linda eh, es porque fue brava. No, no, fue una discusión linda porque porque aprendés, porque te das cuenta de que por ahí... Entonces todas esas cosas a veces me llevan a leer. A mí cuando hay gente que sabe más que yo, a mí la verdad que es interesante porque a uno aprende. O sea, si, si vos te juntás con gente que sabe más que vos, siempre vas a aprender. Y, y, está ahí, y él entonces hizo un planteo, todo un planteo sobre... el sobre, Estábamos hablando sobre la situación de la provincia. yo decía, ¿cómo puede ser, no?, ¿Cómo puede ser de que las cosas son inalcanzables para un salario promedio de un trabajador que hoy, ponele, eh, está en 700 dólares? Eh, y vos decís, el salario promedio en otros países latinoamericanos está inclusive por debajo del nuestro. Lo que pasa que ayer había una una entrevista que se hizo en Injoae, que la vi toda, entonces pues el tipo decía, dice, el precio en Argentina lo pone en el mercado, y yo coincido plenamente, Mauro, o sea, el precio en Argentina no lo pone en cuánto sale un producto, le agregamos un margen y eso es lo que sale y eso es lo que gano, ¿no? O sea, decís, el empresario genera un bien, no importa cuál, le agrega valor agregado más la rentabilidad para que él pueda ganar y poder subsistir y que y pagar los costos fijos de la empresa y los costos variables y le queda una ganancia. No, no funciona el mercado así. El funciona el mercado funciona y por eso se genera la inflación. El mercado funciona en qué es lo que el argentino puede pagar. Entonces, si vos a fabricás, no sé, una, un, un, un yogur, y el yogur vos es de costo, tenés 10 pesos, y vos lo podés vender tranquilamente a 20 pesos, ¿entendés? Sí. El, el, el, funcionaría. El tema es que como el mercado te come tres o cuatro yogures, y vos decís, bueno, ¿pero ¿para qué lo voy a vender a 20 pesos si la gente tiene plata y se lo puede vender a 40? Entonces ahí se genera un proceso de aumentos de precio por encima de lo que realmente corresponde a los márgenes rentables de un negocio. Yo creo que en la, en la Argentina tiene un problema acá, en donde cuáles son los márgenes éticos que un empresario debería ganar y cuáles son los, los márgenes éticos que cooperativas y mutuales deberíamos tener. Y entonces ahí se empezaría un poco a ordenar todo lo que es esto que siempre decimos nosotros. Yo como sindicalista digo, che, Arminu, o sea el trabajador empleo de comercio labura 48 horas semanales, y no ahora, hace años entendés? Que, que no no llega a fin de mes. O sea, vos necesitás dos ingresos mínimos para no ser pobre o no estar en una situación de indigencia. Bien. Dos sueldos de trabajadores. Laburando 48 horas semanales y de vez en cuando también una changa. Entonces, ¿por qué el sueldo no alcanza? Si somos productores de bienes y servicios, somos eh, tenemos prácticamente el, la extracción de recursos naturales, la tenemos absolutamente todas en nuestro territorio. Bueno, pues yo creo que hay una... Una, una, un problema ahí en, en el análisis de los costos y en, la, en, en empezar a estudiar bien cómo funciona el mercado de los precios, de la oferta y la demanda, esta libertad ¿no? de la que se habla no se está hablando de la libertad. Yo a veces no, no termino de entender cuando la gente escucha a Milley, al presidente de la nación, y Milley habla de la libertad, Y tenemos que empezar a entender de que no está hablando de la libertad nuestra como seres humanos sino que está hablando de la libertad del mercado que es el que no va a reprimir como en la libertad nuestra propia no de como persona también así llegó llegó a ganar las elecciones mintiendo claro. de esa manera o sea dándote claro. queriendo queriéndote decir que el gobierno anterior te quitaba libertad y él te este venía a dártelas eh, hay un hay, anda dando vueltas por las redes sociales no sé si lo pudiste ver un video de este, quiosqueros y quiosqueras que cuentan eh, cómo la están pasando, sobre todo a nivel más, más, más nacional, provincia de Buenos Aires, algunos de Ciudad de Buenos Aires, otros de Córdoba, eh, y contando en redes que están por cerrar porque no venden nada, porque no hay movimiento. Pero si uno lo traslada a Santa Rosa... Eh, si uno va da, se da una vuelta por el centro de Santa Rosa, el centro renovado de Santa Rosa, la peatonal o la semi-peatonal, también se da cuenta que hay poca gente dando vueltas, pero sobre todo poca gente entrando o saliendo a los comercios. Y acá pregunto, el, el Banco de la Pampa ayer envió un comunicado a los medios de comunicación diciendo que iba a... A abrir una nueva promoción para el Día de las Infancias entre el 7 y el 17 de agosto con, y esto es lo que me llamó la atención, con eh, este cuotas sin interés para el consumidor, pero sobre todo para el comerciante. Y esto lo aclara muy bien el comunicado, que cualquier persona que compre entre el 7 y el 17 en Santa Rosa para el Día de las Infancias va a tener cuotas sin interés, pero también no va a tener ningún gasto el comercio. Y acá viene la pregunta, si este contexto está así y los gobiernos, en este caso el gobierno provincial a través del Banco de la Pampa, trata de hacer todo lo posible para que eh, se venda o haya ventas o haya movimiento, pero después el propio comerciante no reconoce eso eh como una política de Estado, pero sobre todo como un salvavidas para que pueda funcionar la cosa... Ahí se complica eh, la idea de, este, de defender lo nuestro, defender lo propio, eh, darle decirle que no a todas las importaciones. Es muy difícil manejarse en este contexto donde el, el tipo que está vendiendo no reconoce que estamos en un problema muy, muy grave por las políticas nacionales. No sé si este, este, este argumento que te estoy contando, te estoy este, relatando, también se ve en los empresarios. Sí, quizás ahora un poco menos, ¿no? O sea, yo el, el otro día, no me acuerdo en dónde, hablé sobre el tema de que si no fuera por el Banco de la Pampa y las promociones del Banco Pampa, probablemente el 20% de los comercios de la, de la de la ciudad de Santa Rosa, la provincia está en los cerrados, El Banco de la Pampa, a través de la inserción de las promociones, hace de alguna manera, eh, con la ayuda, sobre todo la quita de intereses, hace a la baja de, de, de los de los precios en cuotas. Pero tiene un yo yo lo expliqué o sea esto también tiene un, un, un no se va a poder seguir haciendo de manera indeterminada porque también como los ingresos de los trabajadores los ingresos de, de, la, de la clase media y media baja que son los, la mayoritaria ¿no? en una población y son los que consumen también es escaso a largo plazo Entonces, si, si vos no tenés un una fuerte respaldo del de, de gobierno nacional en, en, en políticas de la plata que se le deba a la provincia, que son cientos de miles de millones no uh -huh. de inyección, si vos no tenés una política de producción ni, una, ni, un, ni un consumo que se reactiva, ya vos vas a poder dilatar. Pero en el momento en que hoy ya la gente compra la comida en cuotas, la comida en cuota no estoy diciendo que compra un lavarropa en cuota es decir, la compra la comida en cuotas, Bueno, lo que hoy compra en cuatro cuotas, al mes siguiente va a tener cuatro cuotas, el tercer mes va a tener cuatro cuotas y al cuarto mes va a tener cuatro cuotas y la primer cuota del cuarto mes se va a transformar el mismo valor de contado de la primer cuota más los intereses, ¿no? Sí, sí, increíble. Eh, la primera compra, digo. Digo, eh, son cosas que de alguna manera dilatan una situación eh, pero que va a traer aparejado. Bueno, hay una una cosa que nosotros nos tenemos que acordar. Eh, una vez Dujovne ministro, era ministro de Economía creo que fue el primer ministro de Economía de Mauricio Macri, el gobierno Mauricio Macri dijo eh, el gobierno, el gobierno eh, que, se había, que se había retirado que era el gobierno de, de Cristina Kirchner había dejado un país con pocas reservas pero había dejado un país totalmente desendeudado esto le permitía al gobierno nacional ir a tomar deuda a distintos organismos internacionales o emitir deuda en, en bonos pero también dijo una cosa importante que es las familias estaban desendeudadas. Esto quiere decir que las tarjetas de crédito de las familias, macroeconómicamente hablando, no estaban digamos recargadas, en donde en porcentajes no había era un porcentaje muy bajo aquellos que pagaban los mínimos de las tarjetas. La mayoría cumplía con su posibilidad de, de pago y, y, y consumía. Hoy es a la inversa. Hoy tenés un Estado endeudado y tenés las familias endeudadas en donde vos Tenés un banco, como el Banco de la Pampa, que realmente te, te elimina el, el, el gasto financiero del comercio, te elimina el interés de la, de la financiación del consumo, pero esto no lo va a haber en ningún otro banco privado. ¿Por qué? Porque Yo no enteré, la claro. Pampa, claro, porque el Banco de la Pampa tiene, al ser eh, el Estado, el, el accionista mayoritario te permite hacer este tipo de acciones, no que el propio Estado dice, che, bueno, a ver... Largá una promoción, activáme el consumo para que no caiga el empleo, para que no caigan los comercios. Bueno, y es, es una política pública y es una decisión del gobernador. Me parece que, eh, vuelvo a repetir, nosotros eh, estamos eh, en, en... Yo por lo menos es lo que trato de decir, es, todos tenemos que empezar a entender. Yo no sé si fue mejor o peor los gobiernos anteriores. Cada uno tendrá... Estamos hablando comparativamente con lo que uno le va en lo personal, ¿no? Digo... Algunos dirán, "Sí, a mí con Alberto me fue bien", otro dirán, "A mí con Marc", otro dirán con Cristina, otro dirán si quieren ir a hablar allá atrás por y irán por Higos en la mar en coche. <risa> Pero sí tenemos claro cómo nos va con este. Y eso es lo que me preocupa. Me preocupa que muchos saben cómo le va con este, una entrevista ayer al al presidente de la de los de la Cámara de Restaurantes de Capital Federal, ¿no? El flaco dice no, porque antes de Luz pagábamos... Obviamente estaba en una radio eh, que, que apoya al gobierno. Sí. Y él dice, ¿no? Dice, eh, nosotros pagamos de Luz 800.000 pesos por mes. Y ahora... Bueno, obviamente explicó que las caídas de la, de los consumos en los restaurantes en Capital Federal bajaron el 50%. Y el valor del ticket promedio también, porque si bien eh, la gente ya comparte la comida, no hace entrada, no toma vinos caros, no come postre todo, todo lo explicó. Y al último, por eso digo, es importante decir... Pagaba de lujo 800 mil pesos y hoy pagó 4 millones de pesos. Y entonces el periodista le dice, ¿4 millones de pesos? Y entonces como que se quiere reivindicar con el periodista y le dice, sí, bueno, yo también entiendo que las tarifas había que ajustarlas. Madre santa, ¿viste cuando decís? Pero se podrá ser tan... Eh, eh, no quiero eh, decir malas palabras, pero digo, se podrá ser tan ingenuo, se podrá ser tan... Eh, ...obdulador del periodista para decir semejante barbaridad... qué decir, si te va mal, te va mal... ...acá claro. no existe acá no existe cuestiones de política... ...porque hubo gobierno en donde la inflación era baja... ...hubo gobierno en donde el, la, la, la, la industria nacional funcionó... ...donde el consumo funcionaba... ...donde los trabajadores tenían trabajo... ...y donde había mayor igualdad... ...y mayor distribución de la riqueza... ...hubo gobierno, existieron estos gobiernos... ...el que los quiere buscar es que se ponga a leer... Tampoco vamos a estar continuamente reivindicando o, o, o no eh, gobiernos anteriores. Pero vos tenés que decir cómo te va con este gobierno, porque la verdad que si no parece una mentira. Y la verdad que hay muchos eh, jóvenes que en mi ley les habla de la libertad, que viven con sus padres, ¿me entendés? Y los flacos se creen que la libertad es andar en bola por la plaza corriendo con billetes de dólares flamiendo atrás. La verdad que no tengo ni idea qué es lo que están pensando cuando hablan de la libertad. Pero este muchacho habla de libertad económica. La libertad económica lo que va a permitir no son jóvenes bailando en la plaza desnudo. Lo que va a, que va a terminar esto son con jóvenes eh, que no van a poder llegar a estudiar, que hoy estamos en una crisis de profesionales porque la inmediatez lleva a que muchas muchos jóvenes no estudien carreras altas, eh, largas, entonces más, vamos a tener problemas sobre todo en la salud, ¿no? Eh, muchos jóvenes que no tienen eh, acceso a lo básico, entonces va a tener problemas con el nivel primario, el nivel secundario. Muchos jóvenes que no están siendo vacunados, chiquitos que no están siendo vacunados, entonces tener rebrotes de enfermedades. Eh, esto es lo que está pasando. O sea, ¿por qué no abren un poco los ojos y empiezan a pensar sí, ¿cómo le va a mi vecino? Porque a mí me está haciendo mal y a mi vecino también. Y no está mal decir, si me equivoqué, ¿cuántas veces, Mauro, nosotros nos hemos equivocado en la vida? Mira si no mira si no vamos a podernos hacernos replantear sobre que la verdad es que entré un cuarto oscuro y boté un gil. Bueno, voto de vuelta y listo y se terminó la historia, pero no hay que hacerse tanta mala sangre porque votamos a, un, a una persona que nos mintió. Parece que empecemos a decir las cosas como son y y de alguna manera vamos a a poder empezar a construir un país un país distinto, más esperanzador y que realmente valga la pena, ¿no? Rodrigo Genoni, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés no, Gracias a vos, hasta luego Rodrigo Genoni es el Secretario General de